Enséñame tu camino, said that uh, necesitamos Señor Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos conmigo y que cantemos juntos al Señor esta oración que le digamos Señor yo quiero ser como eres tú pon en mí tu corazón di conmigo